¡Justicia cómplice! El lunes 27 de abril, a las 10 de la mañana, convocamos una concentración en los juzgados de Lluís Compainz por la celebración del juicio en contra de los nueve compañeros detenidos en junio del 2005, en una manifestación contra el capitalismo rosa. ¡Absolución detenidos! Mientras los policías han quedado impunes ante las acusaciones por malos tratos y homotranslecofobia, nuestros compañeros se ven enfrentados a un juicio que se basa en las declaraciones de estos policías torturadores y homófobos. Exigimos su libre absolución. Justicia cómplice. We're 8, Barcelona. 27 de abril, concentración a las 10 de la mañana en Paseo Luis Compines. Metro, línea 1, arco de triunfo. No Todos contra el capitalismo homófobo. homófobo.